Dicen que lo asesinaron esa noche, que lo asesinaron y lo arrojaron a un pozo, luego sacaron su cadáver del pozo y lo enterraron en una tumba sellada con yeso, cubrieron la tumba con barro, árboles y hierba, parecía parte del paisaje, Azrafil, el ángel de la muerte, hizo una visita esa noche con los demás asesinos, entonces, me está muerto? El sol está muerto, ¿volverá a haber luz? Pensé en la devastación del mundo sin el sol. Sentí que me faltaba el aliento. Todas mis extremidades perdieron su fuerza a medida que asimilaba la horrible verdad. ¿Verdad? Otorgas el nombre de verdad a un fenómeno, a un suceso inevitable y banal. La voz atronó desde su interior y lo zarandeó con la fuerza de sus vibraciones. Te busqué y no pude encontrarte. No encuentras al amigo en el firmamento ni en la tierra. Lo encuentras en el corazón. De mi mente surgió la conclusión de todos aquellos pensamientos fragmentarios del pasado, las preguntas que había olvidado encontrar antes de encontrar a Shams en aquella búsqueda alocada y frenética. Había preguntado alguna vez, ¿dónde está Shams? Había pensado alguna vez, si ningún amante busca a menos que el amado desee ser buscado, ¿por qué no me busca Shams? Ahora me doy cuenta de que dudé de tu amor, puse en duda tu compromiso sin saberlo siquiera me hice tan consciente de este mundo de fenómenos, tan consciente de mi cuerpo y su dolor, que me olvidé de las sensaciones del alma, no sabía que ya no necesitabas buscarme, que habías abandonado el tú y yo para convertirte en nosotros, pero ahora, pero ahora te has transformado, celebro tu liberación, veo de nuevo de nuestro vino divino, comienzo a hincharme, La cáscara que es mi cuerpo se inunda de un calor sensual que me embarga el corazón y el vientre, desbordando mis miembros. El calor enciende una chispa que flota, ebria, hacia arriba. Me estalla la cabeza con un éxtasis mudo, la dicha de la unión, la dicha de no tener que separarse jamás, la dicha de ser nosotros. Despacio empiezo a volverme, se tuerce una muñeca, la palma gira hacia el suelo como una copa vuelta del revés levanto el brazo derecho y hago bocina con la palma hacia el cielo, mi cuerpo es el tallo que conecta mis palmas, los cuencos del jarrón del ser, residuo del cielo, deposito en la tierra, sigo girando, mis movimientos continúan, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, las arenas de la divinidad, del tiempo, del espacio, empiezan a fluir, tengo los ojos cerrados al mundo exterior, vuelvo el rostro hacia arriba, Siento la brisa de mi propio ser empezar a agitarse y acariciarme las mejillas, cálidas por la chispa prendida en mi interior y convertida en una llama que algún día me consumirá por completo. Éxtasis. Eres el espejismo en mi ojo giratorio, la verdadera realidad más allá de esta extraña ilusión a la que llamamos el mundo de los fenómenos. Estoy girándome, Flevi. Giro contigo. Dime, ¿qué es lo que te hace girar? ¿Es el recuerdo de Shams, ese pájaro negro salvaje? La risa bulle como lava del suelo en mi ser y entra en erupción a través de mí. ¿Recuerdo? No necesitamos recuerdos de los compañeros constantes. Y así es como giro. Estás en las cuerdas de mi música. Estás en los pensamientos de mi canto. Eres la corriente de aire que provoca mi danza. Eres tanto la quietud como el fuego de mi interior. Te he experimentado.